Señora huele a su Väl vale, ¡Wow! Ya tú sabes, aquí regreso al Tocali Radio Show Polaco, todavía sigue con nosotros, Pola, dime, cuéntame, ¿qué es lo que hay? Papi, ya tú sabes, brother, eso es un regalo de Pola, para esa gente que, que son fanáticos de la tirajera, que son fanáticos del género, para esa gente que me están pidiendo ya, por favor, Pola, mátalo. Espera, papi, ese regalito va con cariño, oíste, con mucho cariño para ti, para que te pongas a escribir un poquito vos. Y ya tú sabes, mi mejor consejo es, haz una canción, brother, bien fuerte, bien fuerte ahora mismo, este, tirándome a mí, tirándole a todos los que te han tirado, no sé, este, a una canción, no sé, ponte a escribir papito, a algo, brother, porque yo creo que tus días en el género se quedan ya ahí te papito. Ese, ah, bueno, esas son las palabras del gran tártaro, el Paula. Oye, Paula, ¿y sabes que te está escuchando? Este, él va a llamar ya mismito aquí para la emisora, después que termine de escuchar la canción, me imagino que en respuesta a, a lo que escuchó de tu canción, así que le pedimos al público que que tengan aquí en sintonía de Alto Caliente Radio Show, Wow, bola. Oye, eso sí que fue personal. A fuego. Eso sí que fue. A eso sí que fue personal de verdad. Fuimos no, no, a fuego, nos fuimos a fuego, ¿oíste? Y ya. Ay, Dios mío, a quitar los cubos, ya tú sabes, eh, caldeados, el tártaro, el pola. Bueno, Paola, si no tienes más nada que agregarle aquí a todo esto. Mira, papi, los quiero mucho un montón, brother. Gracias, Blanco, por siempre darme la oportunidad para pa a saber a esa gente, brother, primero, que es lo que hay, brother, ¿entiendes? Y, y nada, gracias a esa gente que, que siempre están apoyando a Polaco, el tártaro, que siempre están buscando lo mío lo nuevo. Los quiero un montón, bro. Y, nada, no importa lo que digan de mí de Pues, no importa lo que después llame y se ponga a hablar, brother, recuerden que Polaco siempre está aquí y siempre siempre al final los voy a matar, ahorita Uy, ya tú sabes, así que bueno, esperar la llamada aquí de Arcángel, la nena que se comunique para ver entonces qué tiene que decir lo que dice Pueblo aquí en Alto Cali Radio Show <risa> Bueno, ya tú sabes, de repente aquí en Alto Cali Radio Show, lo que nadie se esperaba, oye, de la noche a la mañana qué bueno eh, es, ya tú sabes, escucharse a través del mundo, sobrepasando las 645 mil personas y seguimos contando y ya tú sabes, después de escuchar la canción de Polaco tirándole a Arcángel, Resident P Arcángel Oye, la maravilla llega aquí a Alto Calibre Radio Show con Blaco Arcángel. Arcángel, dímelo, pa. Ey, yo la que hay, tranquilo. Ya tú sabes. Oye, te llamaron rápido, me dijeron. Y ya tú sabes, te comunicaste aquí a la emisora Alto Calibre Radio Show. Me imagino que ya la escuchaste. Sí, mira, la escuché y no fue en verdad. Me molestó un poquito que, que, que, que me a mi mamá y eso. Pero está bien, el hombre está ahí hablando porquería, pero yo lo dejo. En verdad... Los fanáticos hablan por sí solos y si él quería guerra, pues verdad que, que le dé gracias a Dios que ahora yo le voy a contestar, que le dé gracias a Dios que gracias a mí va a volver a tener dinero, que gracias a mí va a volver a poder sonar y a tener party que casi ningún lado lo contratan, que gracias a mí que yo le voy a seguir su jueguito hasta que a mí me dé la gana, porque lamentablemente él no lo quiere aceptar. Entre él y yo, yo controlo más que él en este género, lamentablemente para él. Uff, ya tú sabes, o sea que tú crees que, pues, eh cositas que, que pasaron entre la compañía a lo mejor que no pasaron con polaco pues el hombre pues también se y se metió en donde no debía meterse el, el hombre está dando porquería porque ni estuvo ahí ni sabe lo que pasó todo lo que fue aquel, lo que le contaron boca ajena segunda tercera y hasta cuarta persona el hombre el problema no fue ni con él ni nada es más polaco tú no estabas ahí y en verdad era tremendo falso porque nos encontramos los otros días en el expreso carro a carro y me dijiste que sí, que me la dabas, que iba bien, que te estaba tirando bien. Y ahora vienes con esa falsedad y te vi hasta en un bm que es hasta de esto, del 745 negro, que sigue siendo prestado. Su o sea, a mí no me ronque, que todo mío está en mi nombre. Y yo tengo 21 años, papá, y mantengo los míos, y toda mi factoría corre a nombre mío. Nadie está firmado, nada. Y tengo problemas con mi contrato Porque yo mismo cobré, compré mi contrato papito Así que estás bien, mal yo te negocio para firmarte a ti Uy, ya tú sabes, son palabras nada más y nada menos que del nene Arcángel Oye, y para que quede claro esto, este Arcángel Este, en cuestión de, de la tiradera ¿Te vas tú con Polaco o ya tú sabes que Lito y Polaco también se unieron? No hay nada con Corlito hasta ahora Mira, mira, mira, este, yo he encontrado a Corlito y tú una persona súper decente. Yo en verdad en lo personal no tengo problemas con... Con colito, y vuelvo y te digo, a mí no me interesa que él, que él saque ahora que sí, mira yo sigo siendo fanático polaco, pero te tiene que dar vergüenza que hoy en día un fanático tuyo te está pasando el rolo, porque cobro más que tú, vivo mejor que tú y tengo más fanáticos que tú. Y si quieres romper, vamos a pedir que salga tu disco y apostamos lo que tú quieras. Si el tércaro vende más que la maravilla, yo me voy a quitar de cantar. Uy, ya tú sabes, palabras solamente aquí en alto caliente Te juro, espera, vera, mira, ver, ver, te lo juro al mundo, que si ese hombre vende más copias que yo. Yo me quito cantar, no canto más, me dedico a estudiar, bobolón, porque tengo que quitarme y dedicarme a estudiar. Ya tú sabes la maravilla por aquí por alto Tocaliro Radio Show, nada más y nada menos pues contestándole, eh, sin, sin canción ninguna, todavía con palabras, o sea, para cuándo vamos a estar estrenando aquí la contestación del Pobla. Ok, pues mira, ahora mismo estamos en Filadelfia, ya está un poquito más calmado. a <risa> ahora una presentación. Y estamos pues ya terminando, ya el disco se terminó, junto con la, la participación del mejor rapero que ha existido, que se llama Tempo, el rey de reggaeton, sí. Don Omar. Y hasta ahora estamos ahí, porque lo vamos a sacar solito, sin mucho poni, para demostrarle a la gente que acá el ¿cómo es decir solo. Vamos a cumplir con unos cuantos compromisos que tenemos en la isla, y, y, y también estamos trabajando lo que es el concierto de es este próximo 29 de septiembre, en el United Palace en Washington High luego después hay tiempo para volar. yo te digo que después de septiembre nos podemos para él un poquito nada más y en verdad no estoy más para nadie le voy a contestar pues para que el hombre vea que que, que, que. Que yo no soy un falso y que él puede decir lo que él quiera y pueden imitar la voz de mi mamá, que eso es una falta de respeto y decir un montón de cosas que tú no viste, que tú no estabas ahí. Y, y nada, y en verdad estamos puestos para un montón de eventos. Ahora mismo el 30, el 30 de este mismo mes tengo un evento en la discoteca Riqui, donde, donde era el antiguo teatro y en verdad no estamos para él ahora. Pero de que nos vamos a poner, nos vamos a poner y yo voy a ver quién se la acaba la carrera primero. Déjame decirle algo. Él sabe que el que está en decadencia aquí es él. tú usted no tiene los mismos fanáticos, papito. Yo he hecho más de 15 conciertos a nivel internacional. ¿Cuántos tú tienes? Si tú has viajado el mundo, lo viajaste con Liti. Si lo estás viajando ahora, lo viajas como corista, como Lambón. ¡Uy! ¿Entiendes? ¡Uy! Usted no cobra ni dos mil dólares. Puerto Rico usted cobra dos mil dólares por página. pregunta por ahí cuánto cobra la maravilla. Y no te quiero ni hablar. A nivel internacional, eso no rompemos de artista, usted fue un rapero, hoy en día usted es una sobre del género Uy, ya tú sabes, palabra nada más y nada menos que por la maravilla, Arcángel, el nene Oye Arcángel, este, quitando un poquito a polaco por el lado, ¿no crees que esto de las tiras era, este... Puede en lo personal este, llegar un poquito más allá, como lo que ha pasado entonces nada más y nada menos que con el lápiz y con diferentes personas, tú sabes que has tenido tú tu indiferencia. Este... Mira, yo te diría que para pelear se necesitan dos. Yo a ellos les tiro por diversión. Los que se pican son ellos. porque No pueden con el chamaquito. Yo lo que te digo, yo no tengo la culpa de que un par de gente tenga 10, 15 años de carrera y no hayan logrado nada. Y de la nada venga un chamaquito que humildemente viene y se lo rompa. Y le digo, ah, un peatroito, pero es que yo no tengo la culpa de esto. Esto estaba escrito para que pasara así. Y en verdad que deje de estar mencionando gente en canciones, que si Randy, que si Dragueto, que si los otros. Lo, el único fallo que yo tuve fue que decidí irme y hacer lo mío por mi lado. Y todo el mundo me vio mal. Y en verdad, que yo estoy bien porque mi mamá está bien, mi familia está bien. Yo voy a convocar mi gente primero, después me pongo para los demás. Eso es así, eso es así, me gusta el pensamiento tuyo, me gusta el pensamiento tuyo. Altar, vamos a darle un poquito la tiradera cuéntame el disco para cuando sale que hoy algo de diciembre que vienen tres discos en uno que si esto si lo otro cuéntame ese revolver pues mira este el disco viene pronto por ahí en diciembre eso es así por la última semana de noviembre y ya no vienen los tres discos pero ahora lo vamos a hacer simultáneamente ya que se podrá decir que en marzo podrán esperar otro disco de la maravilla rápido no pasarán tres meses y ya viene otro disco de la maravilla este A, a, ahora mismito, ¿tú crees que eso no te afectaría a ti mismito en venta? Tú sacar un disco y sacar otro, ¿tú sabes? ¿Te matas el disco todavía que esté en promoción el primero? Yo te diría que en verdad yo junto con los fanáticos más lindos y, y más... con la fanaticada más fiel que existe en el regreso. Yo sé que en verdad esa canción ni, ni nada, ni todos los comentarios, eso a mí no me afecta, ni incluso la guerra que yo tenga, ni ni... Ni si yo saco un disco, porque en verdad yo tengo seguidores que son fieles, y seguidores que buscan lo mío, y en verdad yo canto para esa gente, el que no me siga, pues mira que ni siquiera me mi disco, sino que lo cumple y que lo tiene, me quede lo que quiera. Y yo, yo sé que me apoya, y para el que mi música lo hace feliz. Ese es así, ese es así. Una de las últimas preguntitas, que yo sé que ya tú sabes, está medio ajojado, porque tiene el concierto hoy por la noche, las cosas con Sayon, se arreglaron, no se arreglaron, todavía están en pie, que es la que hay? Pues mira, sí, en verdad nosotros nunca tuvimos problemas personales, yo digo, fueron profesionales. Y, y yo fui de los primeros que yo no veía una necesidad porque tenía problemas con él. Mi negocio es un negocio, es amistad, es amistad. Nosotros arreglamos nuestra amistad, pero el negocio sigue igual como es. Ya yo estoy trabajando mi disco con otras personas, ya nos estamos llevando mejor, ya hasta cantamos juntos en Chile, y nada, el negocio se dio, yo tuve que cumplir mi contrato y más nada, nos fui para adelante, estamos trabajando y contento. Y volvíamos hasta trabajar en el mañana. Porque nosotros nunca tuvimos problemas personales. Fueron totalmente diferentes de que yo me quería ir. Bueno, así que ya tú sabes, aquí queda todo aclarado en Alto Calier Radio Show, Arcángel de verdad, te damos todas las gracias por estar con nosotros, pero vas a estar, tan pronto que tú saques la canción, vas a estar aquí presentándola. Eso es así. Y cuando lo saques, ah, Mary, mi nene cumpleaños. Hoy el, 20, el, el, el 25 de, de octubre. Y voy a hacer una fiesta. Y voy a invitar un par de cantantes para que me diga cuánto cobran, que los voy a contratar. Polaco, si quieres te ve. te pongo en la lista. Que tú <risa> cobras barato. <risa> ya tú sabes, Alcaje, gracias por estar aquí en el Tocalíder Radio Show, papi. Ya tú sabes, que tengas un buen día. Y ya tú sabes, sigue en sintonía de la mejor emisora. Tú lo sabes. Prrr.